Hola, sí, segundo día. Nos, acá nos preguntamos, bueno, un poquito cómo iba surgiendo, ¿no? Eh, esta conformación de esta de esta multisectorial, no sé si nos querés contar que arranquemos por ahí, después vamos a hablar sobre las luchas concretas, pero cómo cómo se iba conformando. Dale. Sí, primero que nada, bueno, eh, este espacio surge eh hace hace como un año y medio, más o menos, o dos años, uh -huh. pensando en, en hacer eh, acciones en contra de estas políticas de la crueldad, como la llamamos nosotros y nosotras, Desde este desde este lado de la Vereda no uh -huh. eh, que serían bueno todas estas políticas de, del gobierno de mi y de Sandra petoveo no eh, que, que tienen que ver con lo que vienen contando ustedes en las noticias no que, que tienen que ver más que nada con eh, los recortes de los programas sociales y de los de los planes eh, que eran un, un poco de, de ayuda no porque ninguno de esos programas o planes sostienen la economía de una familia mm. eh, pero además también todo lo que tiene que ver con lo que anteriormente era el Ministerio de Trabajo que también de, depende de Sandra Petovelo eh, estos bueno, suspensiones despidos, cierres de fábricas recortes eh, de sueldos eh, bueno toda, toda esta política que tanto perjudica a las familias eh Y bueno, nos, nos llamaron ahí a, a reunirnos, a juntarnos, a decir, bueno, eh, hagamos algo, salgamos a la calle, defendamos, hagamos a decir también a estas familias que eh, se encuentran, bueno, desamparadas, completamente desoladas, sin ningún tipo de ayuda de parte de, del gobierno nacional, pero además también como... Eh, que, que han trabajado desde el gobierno, desde que asumieron, con esto de la criminalización de la protesta, eh, tratando, bueno, de forzarse por desorganizar la, las organizaciones sociales, eh, la, las asociaciones, todo lo que lo que sea organizarse, este gobierno trató de, de, de bueno, de estigar. Mm ha hecho campañas incluso en contra de la bueno para para favorecer la criminalización de la, de la protesta eh, y estigmatizar todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales entonces pensamos bueno tenemos que fortar fortalecernos más que nunca y eh, Y así surgió, bueno, armar estos espacios de multisectorial donde participan eh, casi 30 organizaciones sociales, eh, forma parte también la CTA, forma parte ATE, distintos sindicatos, y a partir de ahí eh, pensar diferentes actividades, ¿no? Eh, lo primero que se nos ocurrió fue hacer ollas populares en algunos barrios. Nosotros participamos en Derqui de, de varias ollas populares, eh, donde se acercan familias que... Literal, no tiene conces. La sí. verdad es que la ayuda es inmediata y es desesperada. Claro. Eh, pensaba digo en, en esto que vas haciendo mención de la criminalización de la, de la protesta no de de, de este gobierno a nivel eh, nacional que es cierto que lo hemos visto desde el momento cero en su campaña pero también pensaba un poco en la historia de, del partido de pilar en la que a veces eh, visibilizar ciertas luchas no estoy hablando del sector de, de, de, de, de la del lado fa, febril fabril porque bueno por ahí sí vemos más eh, movilizaciones y reclamos sino estas protestas sociales en el partido de pilar eh, históricamente no se ven no eh, y pilar si bien es un municipio que tiene un, un sector con gran poder adquisitivo tiene otro sector muy importante muy empobrecido digo que, que esto se logren en, en pilar y en este último tiempo, eh, digo, ¿ustedes cómo, cómo hacen ese eh, análisis eh, dentro de, del partido de Pilar? Sí, tal cual es como vos decís, cuando salimos eh, a la calle a denunciar este tipo de cosas que ver con, con lo social, ¿no? Eh, se ve claramente este contraste, ¿no? Entre, bueno, los autos eh, que pasan de alta gama con los vidrios polarizados sin querer enterarse de nada de la realidad de su distrito, de su país... Eh, la verdad es que sí, se ve se ve este contraste Pero bueno, de a poco también eh, También hemos hecho semáforazos ¿no? Que tienen que sí. ver con esto Con poder llegarle a, a esa gente Que eh, viaja en su vehículo Y cuando frenan el semáforo Poder enterarse de lo que está pasando Bueno, estamos acá por esto Porque eh, baja el consumo Porque aumentan los despidos Porque hay gente que no tiene para comer eh, Porque la poca ayuda que había Este gobierno la saca Eh, y, y bueno y de a poco poder concientizar no eh, obviamente está el votante votante de mi ley votante mm. de la derecha que no le importa no le interesa no eh, no, no directamente te ignora. Pero después hay muchos y, y muchas de, de, de esas personas que pasan que sí se interiorizan que preguntan que bueno se llevan un volantito y, y de a poco se van informando sobre sobre la realidad no que eh, la que, que la, el reclamo digamos eh, tiene que ver con poder comer básicamente o poder comprar los medicamentos que, eh, que es un derecho que tiene que garantizar el gobierno y Ana a Eh, en esto en esta última lucha que que, bueno, que se hacía que nos hacíamos eco sobre la baja en los planes volver al trabajo hay un número concreto que es eh, de un aproximado de 10 de 10.000 eh, eh, planes que se dan de baja ese número nos querés contar cómo, cómo surge a partir de qué, de qué laburo me imagino de, de re, relevamiento que, que han hecho eh, cómo van surgiendo y cómo bueno, se i van enterando. Sí, eh, bueno, el, el programa del que estamos hablando es el programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que anteriormente eh, tuvo diferentes nombres y pasó por diferentes modificaciones, uh -huh. pero que, que surge como un salario social complementario y uh -huh. eh, que está pensado para eh, ayudar, a aportar y complementar el ingreso de, de las familias Está pensado para los laburantes Las laburantes De todo lo que es el sector informal eh, Todas la, las, las personas Que hacen changas eh, Necesitan y necesitaban En ese momento cuando surge El salario social complementario eh, Un ingreso más porque no se llega a cubrir la canasta básica no eso sigue pasando pero esta vez se agudiza más con este gobierno de, de Milley y, y de Sandra Petovelo entonces bueno este programa que, que decíamos eh, tiene en todo el país 900.000 beneficiarios, casi un millón de personas que perciben este eh, esta ayuda ¿no? y cuando asume este gobierno lo primero que hace es congelar ese ingreso, ese programa en 78.000 pesos que que bueno, que es lo que hoy estamos estamos defendiendo o tratando de defender. Son 78.000 pesos para toda una familia que eh, en realidad es muy poco, sí. es muy poco, pero Eh, es un ingreso que se espera ¿no? que, que a principio de mes las familias se esperan porque puede llegar a garantizar directamente alimentos o medicamentos y, y que además son 78 mil pesos que van directo al mercado local ¿no? con cómo ha bajado el consumo es impresionante, ¿no? como vemos que eh, baja el consumo, bajan las ventas en, en los comercios de cercanía y, y este ingreso va directamente ahí no. por lo tanto el, el gobierno maneja un nivel de crueldad impresionante eh, y, y bueno sin embargo vemos como como benefician a, a otros sectores no perdonando perdonando impuestos y bueno garantizando que quienes tengan yates de lujo y viajes de lujo eh, puedan eh, cuidar su bolsillo no nos parece como la contradicción una de las contradicciones más grandes que son las que salimos a, a reclamar ¿no? y contra la contra la motosierra mm. eh, y bueno y esto que decías de que en Pilar sí son alrededor de, de 10.000 los, los beneficiarios eh, y, y bueno por eso también es que esta, esta lucha surgió hace más o menos 3 semanas empezó a organizarse realizando un abrazo a la Secretaría de Trabajo uh -huh. en defensa bueno de los derechos laborales pero también con trabajadores y trabajadoras de de la Secretaría de Trabajo que, que también al no gestionar más Este programa se quedan sin trabajo claro. Así directamente eh, Y bueno, después surgen las distintas asambleas Junto a, a los sindicatos, junto a ATE, junto a la CTA Junto a, a todas las organizaciones sociales y, y políticas eh, Se realizaron diferentes asambleas Acá en Pilar hicimos una en, en Delviso Sí. Eh, de la que participaron bueno, muchos vecinos y vecinas y uh -huh. ahí se fueron informando de lo que está pasando eh, y se organizó después un, un plan de lucha teniendo en cuenta bueno eh, que, que, que se replica en todo el país ¿no? no solo en Pilar, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país eh, y bueno, y se organizó también ahí la marcha que se realizó el, el martes 7 y uh -huh. eh, que, que bueno, se realizaron diferentes cortes a, a, a capital bien eh, me decías, bueno, ¿ese, ese número más concreto es a través del ministerio y que lo pudieron obtener o a través de un relevamiento de las propias organizaciones que forman eh, parte de esta multisectorial sí, eh, la, un poco y un poco a través claro. de las organizaciones, en una asamblea en una reunión, eh, nos informaron ahí el, el número que, que se maneja en Pilar, sí claro Bien. Me decías, bueno, ya estuvieron realizando todo este tipo de actividades eh, para poder visibilizar esta problemática. ¿Tienen prevista alguna movilización o otro tipo de actividades eh, a futuro? No tenemos una fecha estimada, pero sí continuar con estas asambleas, con estas actividades. Okay. Eh, la verdad es que bueno, desde nuestro trabajo que es el trabajo solidario, es el trabajo en las calles es el trabajo de, de relevamiento de datos eh, en los barrios eh, vemos la urgencia que hay no por mm. por, por la, de la de parte de las familias básicamente para poder alimentar a sus hijos y a sus hijas, entonces es desesperante y la verdad es que nos llama a organizarnos cada vez más y, y bueno desde, desde Libres del Sur realizamos diferentes ollas populares y, y la verdad es que Nos queda una, una sensación bastante fea, ¿viste? Uh -huh. Porque no, no nos alcanza lo que lo que cocinamos y y, y, y bueno, hay que poner la cara y decir, ¿viste? Cuando siguen viniendo familias a buscar alimentos y ya no queda, la olla está vacía, hay que poner la cara igual y decir, bueno, no nos alcanzó. Eh, pero es la realidad la que nos obliga este gobierno que ojalá termine pronto. Duda. Ana, eh, por ahí algunos vecinos de Pilar que nos estén escuchando y que quieran sumarse eh, a la organización, a pensar en conjunto, que, que tal vez no forma parte de, en algún, de alguna organización de la de las cuales eh, vos mencionabas, que forma parte de la multisectorial, pero sí percibía este tipo de, de programa y quiera sumarse a organizar, ¿Cómo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar? Sí, eh, por suerte, bueno, se han acercado muchos y muchas eh, a, a consultar, a, a preguntar, ¿no? Porque, como decíamos antes, este gobierno eh, se, se preocupó por eh, informar o decir a la gente, han hecho campañas de los trenes incluso y todo para desorganizar. Entonces hoy hay mucha gente que se encuentra desamparada y dice, voy a perder este ingreso... Eh, Por, ...por una mentira, porque la mentira del gobierno era que, que no tenés que estar organizado. Eh, así que si se acercan, bueno, nos pueden buscar en las redes y, y contactarse con nosotros para, para, para sumarse, para organizarse... Para, ...o simplemente informarse también. Bien. Nos buscan como Libres del Sur Pilar en Instagram o en Facebook y nos pueden mandar ahí un mensajito y, y nos ponemos en contacto Perfecto, perfecto Ana te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos y bueno también vamos a seguirlos en redes y chusmear cuál es la próxima actividad las próximas propuestas y de acá vamos a seguir difundiendo Muchísimas gracias y la verdad es que un orgullo escuchar la radio muy ¿Cómo informan de, de cosas que, que el resto de, de los medios no, no informan? Ustedes están ahí en el barrio realmente y con, con la gente que más lo necesita. No, por favor, Ana, gracias. Es, es nuestro, Laura. Así que bueno, nada, eh, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por el llamado y por el espacio.